tería noticias de oraldea yúzcoa y alrededores para paraeguski ratia y a ratia bloque de contrainformación desde sinchili de y ratia esta ciudad Gabón Gabón, un saludo a todos los que nos sintonizáis desde las frecuencias de Guskirratiá y, y Alavidio Irratiá. Y, y comenzamos este pequeño bloque de información de las aldeas y alrededores que lanzamos desde Sinchirikirratiá semanalmente. Música va a realizar una, una asamblea abierta, ¿no?... ...una asamblea abierta en, en Mercatusar... ...en un local de, de Orereta... ...convocado por todas las asociaciones de vecinos... ...y vecinas de Orereta... ...como ya comentamos anteriormente... ...ETS, Escoto Envides Area, pues bueno... tienen en su mente hacer unas actuaciones en, en Orereta... ...pero que bueno, que van... ...todavía no no, no ha tenido, no, no ha pasado información... ...de lo que va a hacer en concreto... Y bueno, ante eso, las diferentes asociaciones de vecinos y vecinas de, de Orereta, Rentería, eh, nos hemos juntado pues, para, para pedir esa información. Eh, todavía no han no han informado, ¿no? no nos han informado de lo que van a hacer y entonces, ante el miedo que tenemos que no nos van a contestar o lo que nos contesten no será de agrado, ...viendo algunas actuaciones que han hecho anteriormente... Eh, nos sé, ...hemos decidido pues, pasar a la acción... ...y bueno, va a haber una, una reunión este miércoles... Y, ...y bueno, en esa reunión se quiere ver, contrastar... ...primero qué gente acude... ...decir que están todas las asocia asociaciones de vecinos... ...y vecinos de ORETA... ...han apoyado la dicha convocatoria... ...se ha puesto en todos los portales y demás... ...aviso para que acuda a toda la ciudadanía... ...esperemos que sea... ...que aparezca gente para también para, para ver qué, qué apoyo se tiene ¿no?... Para, para llevar adelante alguna iniciativa y bueno en siguientes infos sin chi informaremos de lo que se ha hablado en esta en esta asamblea vale pero bueno que, creemos que se va a abrir un, un proceso de, de lucha ciudadana y bueno ahí tenemos que estar todos y todas las que podamos ayudando por el bien de en este caso breta no porque quien hace una actuación eh, bastante o sea que, que sin contrastarla con, con el vecindario ¿no? entonces bueno ahí lo dejamos y más adelante eh, informaremos vale Venga, vengagur Y nos vamos ahora hasta Olaverría, donde los colectivos contra el tren de alta velocidad están en alerta. La iniciativa Stop Sudaketak H.T.R.I.K.E.S. detecta un sondeo en el punto 6 correspondiente a Olaverría, por lo que se ha activado el protocolo de emergencia. Bueno, así está presentado Este principio de semana han estado juntándose y agradecen la difusión de distintas convocatorias, como hicimos, para oponer resistencia a estos sondeos que están ocurriendo para continuar las obras del TAP en Olaverría. Y pasamos ahora a leeros la nota de prensa de Stop Desahucios de Donosti. Stop Desahucios manifiesta el rechazo a la Ley de Medidas Urgentes sobre Vivienda aprobada ayer en el Parlamento Vasco con el voto del PNV y PSE. Recuerdan que en ella se rebaja del 75% al 60% el porcentaje de suelo para edificación de vivienda de protección oficial. Esto a petición del lobby de constructoras y se obliga a presentar en la ANVIDE un contrato de alquiler para poder cobrar la RGI y otras ayudas. todo esto cuando está proliferando los contratos en negro, sobre todo de su barriendo de habitaciones, que condena a los más vulnerables a no poder pagarlas y a dormir en la calle. Recogemos también la última información sobre la quincha contra CAF eh, este pasado fin de semana en Amara. Obstaculizaban la salida de los trenes en la estación de Amara de Donosti en la acción, como decimos, contra CAF. Recordaros que últimamente se están multiplicando las denuncias contra CAF tras las protestas de Beasain, Sornocha y Bilbao. El pasado fin de semana, Ciudadanos se movilizaban en Donosti. Decenas de personas se reunían de madrugada en la estación del tren de Amara para denunciar la participación de CAF en el proyecto del tren ligero de Jerusalén. Además, se acusaba a esta empresa guipuzcoana de colaborar con el genocidio contra Palestina. Les exigían que rompan toda relación con Israel. Y recordaban que según las organizaciones de las Naciones Unidas también es imposible llevar adelante un proyecto de este tipo sin colaborar con el sionismo. Por otro lado, aquí en Rentería, estos pasados días, como ya sabréis, se han hecho distintas acciones, distintos vecinos de aquí del pueblo, en protesta con la nueva inauguración de un McDonald's en, en Niesen. Bueno, a pesar del tiempo, más de 200 personas se concentraban, como decimos, en repulsa a este McDonald's que nos quieren plantar aquí. Pasamos a poner el comunicado que un compañero ha tenido la gentileza de mandarnos para que lo escuchemos todos. Palestina, hasta todos. Palestina, hasta todos. 2008-19-ko mahiatzean Eruxietik atiratzen geografia apurtzuen. Bertan zizka, establezik endo guztietaz, betxe eginez. Balistika, eratian gauria, Israel gauzatzen arien endozitzen ariaren aurean, bere jarria osobezienak uritan. Multinazien aurenek, Israel enburun traikizia, Israel armada indikatzen atzen dut doan 2008 ko urritik. Zorik zepitzu hori eman anizateko bost nagoetxe beniztabango ditu. Eta horikuntzi balik, benzenbora didean establezimentu eta uniformatutik doaten soldatu guztiei euriko perroita manako deskontua efeiten duen. Palestina herriaren genocidua gauzatua anizateko Israel da soldatuak edikatzea hau da magdorekse Israel egin zanungutasuz Jarreraren, bultu balean, bonkot kampainai dutxo bat martxan. Galerak eginiten jarriatzeko, McDonald's Corporation, empresa martizek, horaino gauzatu duzen, Israel gopikintzenen erosketa operazio batean beharri, emantzuen, bilu ya horita dauko batik diuen. Establetzen endoratioaren aurrean, palesekaren herriaren eskugirin handelanean darraigoin, horire eta palestinarikin erdinari gatik, horire beharra sinditzen dugu. Eta kontsua dakarren erantzun dizunari gehi egiten diogu. Horregatik ez hemen ez zinean McDonald'si boikot. Bueno, aunque la calidad del audio no era del todo buena, por lo menos eh, hemos podido escuchar toda esta repulsa a McDonald's. Para que sepan que no todo el mundo de este pueblo está de acuerdo con que nos vendan su comida basura y ya sabemos para dónde va todo ese dinero. Bueno, y más o menos esto ha sido, ha sido las informaciones que hemos podido recopilar de esta semana. Directamente pasamos a, a la agenda, que también no hay mucho, pero algo hemos recogido de las últimas cositas que van a pasar por los alrededores. Bueno, y de eso se estábamos que comenzara este nuevo aniversario de la casa ocupada del Éxodo Cherrimuño. Hoy día 17 comenzaban esta tarde con un pincho pote. Y para el próximo día 19 a las 7 y media también abren la fiesta con un pincho pote. ...y a las 10 el concierto del grupo Anuk Eta Elene. Para el sábado 20 a las 12 Hualdúnac Eta... ...rematado con un vermuteo a la 1 del mediodía... ...acompañado como no con unos bercholaris... Bueno, después de esto una buena comida con tómbola y todo y a las 6 de la tarde teatro con el título Encuentro No acaba ahí la cosa, ya que a las 9 también un concierto con el grupo Aceituna con huesos. Así que ya sabéis desde hoy hasta el próximo día 20 stone en cherimoño para celebrar ya creo que son ya más de 35 años los que llevan ahí bueno y así ha quedado este este bloque de noticias un saludo a gustky y a, a la ver y a todos los que lo escucháis Desde aquí desde sin chi y radio resist ya yeah. Abenduako gehi bata beheratzi terdietatik aurrera Pun Gaua, Echando Pestez, John Kitz eta Makiz hogeita mazazpita aldeekin. Mogambo aretoan, Trintxerpe, Donostia. Sarrerako dirua mozalegeko izunen aurkako, sortutako e-resistentseak asa, erabiliko da. Sabado 20 de diciembre, a partir de las 9.30, Pun Gaua, con los grupos Echando Pestez, John Kitz y Makiz, 37. El dinero recaudado servirá para recaudar fondos para la caja de resistencia contra multas derivadas de la ley Mordaza. Organizan CNT Sindicatuá, Casilda Hernáez Ateneoá, Casilda Ligur Udenda e Iñor. El pasado 21 de octubre de 2024, un compañero de Casilda Ligur fue identificado y condenado a pagar una multa de 800 euros en aplicación de la ley Mordaza. El motivo acercarse a mostrar su solidaridad con el colectivo KAS, Kaleco Afari Solidarioat, colectivo dedicado a repartir cenas solidarias en San Sebastián a las personas en situación de calle. Ese día, la plataforma racista Lo que no te cuentan de Donosti había convocado una concentración en contra de la labor que realiza KAS Y como respuesta, numerosas personas se acercaron a mostrar su desacuerdo con los racistas y su apoyo a Kass. Tras una gran solidaridad en forma de aportaciones económicas, se logró conseguir el dinero para la multa del compañero. Y se decidió crear una caja de resistencia para futuras posibles multas derivadas de la ley Mordaza. Ley que a día de hoy sigue sin ser completamente derogada. Por este motivo desde el sindicato CNT, el Ateneo Casilda Ernaez, la librería Casilda e Inor se está organizando este concierto para recaudar fondos para dicha caja de resistencia. Horregatik, rogoratu, abenduak ogei larunbata, beheratzi terrietatik aurrera un gaua, echando pestes John Kitz eta Maki's ogeita masazpi taldeekin, mogan boaretoan trinxerte. Donostia, 20 de diciembre a partir de las 9 y media, Noche de Pun con Echando Pestes, John Kitz y Makis37, sala mogambo Trincherke, Donostia, Mossad Legearen Haurka, Erresistencia Kasha.